¿Cómo te llamo? ¿Te llamo Paco? ¿Te llamo Pacman? ¿Te llamo Radio Chips? ¿Cómo te llamo? Paco. Paco. Porque se llama Paco v e r a s a y por tanto Paco. Lo digo porque los oyentes, algunos que te sigan, los adictos a la radio, te conocerán por, por Pacman seguramente. Sí, siempre Pacman. ¿Simple? No me gusta mi nombre, por eso. ¿No te gusta tu nombre? No. ¿Por qué? Suena como antiguo. ¿Pacman? Sí. No, Paco. Paco s a c o Sí. <ríe> bueno, Julia también, no es que sea muy moderno, ¿no? Bueno, ahora está de moda, ¿eh? Julia, ¿sí? sí. Bueno, sí, hay muchas niñas que se llaman ahora. Yo cuando era pequeña solo era la, la, la única Julia. En cambio, Paco, es ahora de, hay poquísimas. Ah, o r a no hay ninguno. No. O sea, ahora, estás, ahora eres s s t á a h o a r e un hombre original. Sí, sí, original, pero bah, no, no me gusta mucho. Les leo, dice: La radio es un hábito y, como cualquier hábito, por ejemplo, cepillarse los dientes, o ver la tele, o leer, o el horario de las comidas, se aprende de crío. Se aprende por imitación, viendo a los mayores consumir radio, o por disfrute personal. Es un fragmento de este libro que se llama La Radiografía Española, la historia de la radio que mola, de,、eh, de Ediciones d Plan B Ediciones, que define、uh, muy bien、uh, el perfil de, de su autor, como decíamos Paco Vera Sanz, que es un oyente impenitente de la radio. Que desde que era prácticamente un niño empezó a acumular un gran archivo sonoro、sí. de todo tipo.、Eh, y por tanto, tu casa debe ser como un, un gran almacén documental de la radio española de los últimos 20 años, 25 a ñ o Ahora las tengo todas juntas, pero en tiempos mi cuarto estaba como adornado de un montón de cintas por, por alrededor. Y me decía mi padre: ¿pero ¿Para e r o p qué quieres tantas cintas? ¿Para qué, ¿Para qué? Si es que si no las vas a escuchar. Pues sí, las escuché, las guardé. Y las clasificaste incluso, las algunas.、Clasifique. Sí, sí. Incluso tengo un archivo en el cual、eh, tengo quién habla cuándo, y, y entonces eso me ha servido para hacer luego un blog. Eso es terrible porque、eh, lo has hecho tú, y en cambio, terrible para la radio. Hay cadenas importantes que en los diferentes cambios empresariales y demás han ido perdiendo parte de su documentación sonora. Me、lo cual parece... es tri... está ahí, almacenada, pero que no se ha digitalizado, cosa que yo siempre estoy reivindicando. ¿Por qué no digitalizamos todo eso que está lleno de ca... en cajas de cartón, por Fíjate Dios? Fíjate que ahora、eh, está tan de moda tirar de la hemeroteca.、Mm -hmm. Todos aquellos periódicos antiguos guardan tantos tesoros, pero desde hace muchos años que la gente no, no es consciente de todo ese también eh, gran eh, tesoro que es la audioteca de cada una de las radios. Es parte de nuestra cultura y que parece que pasa como si fuera una, de segunda división, pero no. no y además、eh, forma parte, como dice、eh, Domingo Castaño en la introducción de tu libro, Recordar, parte, recordar lo que escuchábamos hace 5 años, 10, 15, 20, 30, 40, nos va contando cómo éramos en cada uno de aquellos momentos. No, no solamente de la historia de España, sino que nos recuerda cómo éramos nosotros mismos claro, claro. en esos mismos momentos. Y yo creo que ahí es parte de la magia de la radio, que cuando, por ejemplo, recordamos cosas de la tele, visualizamos、eh, aquella tele. Pero cuando, visualiz cuando recordamos cosas de la radio, nos visualizamos a nosotros mismos escuchando la radio y qué hacíamos en esos momentos. Y ahí está un poco la gracia de, de recordar la radio.、Eh, para los que no conocen a una Paco Verasanz, a Pacman, aunque hay muchísima gente que sigue su blog radiochips.blogspot.com.es, Bueno,、Eso. para los que no le conocen,、eh, dirán: ya hay este hombre que se dedica a la radio. No, es doctor en química. Por la Universidad de Zaragoza. Es que la verdad es que tu currículum es,、um, es muy divertido porque no cuadra nada. <risa> lo que haces con lo que te ganas la vida con, con la afición y con este hobby. Cuadra, cuadra. ¿Sí? ¿cuadra? ¿Por qué cuadra? Porque mientras uno estudia, que es muy aburrido estudiar, ¿qué hace? Pues escuchar la radio. Mientras uno está en un laboratorio haciendo experimentos, ¿qué hace? Escuchar la radio. Cuando uno está nervioso porque tiene un examen, ¿qué hace por la noche? Escuchar la radio. Entonces. No es, tan, no, no es que descuadre tanto. Yo creo que va bastante en, en consonancia. Ha trabajado como、eh, doctor en química, que es por la Universidad de Zaragoza, en el CSIC, en la Universidad de Bolonia. Ahora trabaja en Tarragona. Está、eh, como investigador en el Instituto Catalán de Investigación Química. Y me han contado que tus compañeros están un poco hasta las narices de que les pongas de fondo la radio. Sí, y bueno. Y ya se han, han tenido que, sí o sí, acostumbrarse a la banda sonora de tu vida. Sí, bueno, digamos、ellos. que、eh, poco a poco. Compramos unos.、Eh, la... Fíjate que hubo una discusión, porque yo siempre había tenido una radio en el laboratorio. ¿Aparato de radio? o c o m o tal? Siempre. Pero llegué a un laboratorio en el que no había ningún aparato de radio, y entonces pensamos: ¿qué hacemos? ¿Compramos una radio o unos altavoces? Porque, total, la radio también se puede sintonizar por internet. Y al final, esos,、eh, esos altavoces han ido migrando hacia mi ordenador y tienen que soportar lo que, lo que les voy poniendo. ¿Y les, va a, ¿Y les gusta la selección que le haces? Porque además tú escuchas todas las cadenas, claro. De, un trozo de aquí, otro、sí, bueno, de aquí. bueno, hay algunas que. Más que otras. Algunas más que otras, y además,、eh, cuando las pones, notas、eh, el clamor popular. De repente, cuando alguien. Es que nos podéis imaginar. Lo, lo los lo, lo malos que somos los oyentes, porque de repente dicen: ¡Quita eso! ¡Pon lo otro! Bueno, entonces además te da muy, buena, digamos, muy buen olfato para saber lo que gusta y lo que no gusta. Eso está bien. Es un poco, por tanto, lo que dicen tus compañeros en el laboratorio, es un poco lo que yo tengo aquí frente a la pantalla de Twitter.、Exacto. Que Twitter no es todo el mundo, pero ese pequeño mundo, el que sea, X, Te va dando el revés. Te da, pistas, te da Pista, pistas. Eso es, pistas de lo que estás haciendo. Bueno, ha escrito dos mil artículos en seis años en este blog. Ha ido almacenando fragmentos de programas de radio desde que tiene uso de razón. Lo que no sé es en qué momento empiezas a ser un yonky de la radio. Pues、eh, cuando una noche que no podía dormir,、eh, hacía mucho calor, yo no podía dormir, mis padres estaban fuera de casa y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues me tumbé en la cama de mis padres,、uh -huh. que estaba fresquita. Y. Y entonces dije, bueno, voy a, ver, voy a hacer lo mismo que hace mi padre cuando se echa la cama, que es poner la radio. Seguramente era o í a deportes, ¿no? Por sí, la noche. Sí, sí. Pero yo me encontré con el Si Amanece, nos vamos. Y a partir de ahí dije, me gusta esto. Y a partir de ahí fui investigando, fui investigando. Y ya me quedé enganchado. Y a partir de ahí ya、eh, radio y radio y más radio. Se ha quedado aquí con nosotros Raquel Martos, que estará pendiente ¿no? de la conversación. Sí, estoy interesada en la conversación. Oye, ¿sabía Raquel que rebuscando en su archivo Paco guardaba algo tuyo de hace muchos años, pero muchos, muchos años? Uy. No. No no, no, no, no, no. Escuchen a Raquel Martos. En Onda Cero. La Rosa de los vientos, con Raquel Martos. ¡Hombre! Pero qué ilusión. ¡Es ella! Es del siglo pasado esto. Bueno, claro es que es del siglo、anterior. pasado,、sí, no sé, sí. debe、bueno, es me... ser del noventa y tantos. Esto puede ser del 2003, puede ser. ¿2003? O, si está, si es, no, o sea, del 2001, perdón. Si eso, estaba yo ese verano, es, puede es ser del probable, 2001,、sí. ¿verdad? Entonces no es del、sí. siglo pasado, Raquel Martos. No, es verdad, pero me parece en muy, siglo, que. En el 2000 ha cambiado el siglo, en el siglo XXI. Es verdad, es verdad. Ya estábamos en el XXI, pero hace tanto.、Uf. Es curioso porque a mediados de los años 90,、eh, esta casa Onda Cero ofrecía un servicio de atención a l Oyente por una módica cantidad y tú compraste alguno, supongo. Jamás. Ah, tú no compraste. Jamás, yo era、Mira、muy pequeño.、Eh, yo, mil pesetas, bueno, yo n o n c a me lo p e r m i t i c r o pero en aquel momento en Nacero、eh, tenía ese servicio de atención al oyente y por mil pesetas comprabas p、pues, u el s e fragmento de radio que tú quisieras. Yo, yo creí que cuando pones esa fotografía de esa cinta,、eh, cassette, la, porque se vendía n cintas cassette. ¿Os、sí. puedo contar algo de esto? Por favor, es que tú lo hacías, es, ¿no, Raquel? Es que yo atendía ese servicio y hay una cosa que a lo mejor tú no sabes, j u l i a Otero. A ver. Y es que hubo una tarde en, el, en la que me llamó alguien pidiendo el gabinete del de e Príncipe Azul. Y, y ese alguien que me llamó era Julio Medem, el director de cine. Y quería el gabinete del Príncipe Azul porque estaba preparando el guión de los amantes del Círculo Polar. l e inspiró mucho vuestra conversación.、Anda. Y yo aproveché para hablar, charlar un rato con Julio Medem, porque era una de las cosas más divertidas que tenía ese servicio de, que consistía en. Eran como los podcasts de aquel momento, ¿no? Claro, efectivamente. Fue el primer podcast que hubo en la radio、uh -huh. española. Se pagaba, pero al menos se encontraba, porque ahora no siempre es fácil recuperar todos y cada uno. ¿No, Paco? De, de los momentos de la radio. Ahora es más fácil porque, como está todo en internet, pues bien. Pero en tiempos antiguos era, vamos, imposible. Desde que hemos empezado el programa, que hemos anunciado que venía,、eh, que venía Paco, y además hemos puesto la, la hora tremolina porque dedica en su libro. Es un libro en el que estamos todos los, bueno, los, los profesionales que, a él, que él ha seguido más, pero de todas las cadenas, digamos, es un, es un libro transversal que recoge todo tipo de profesionales de la radio, ¿no? A los que él ha seguido. Con unos es más crítico, con otros、eh, les admira más, pero en todo caso ahí están todos. n o Y para los oyentes impenitentes de la radio como él, es un libro maravilloso. A mí me ha hecho recordar cosas que ni, que ni yo recordaba, Paco. Es impresionante. Es que hay muchas cosas que、eh, yo tampoco recordaba y que, echando mano de mis archivos、eh, que yo me guardaba de internet, Yo decía, pero ¿y esto? Y iba un poco tirando del hilo、sí. y recordando cosas que yo también había olvidado y, y que me ha gustado mucho ir、eh, reconstruyendo para el libro. Bueno, pues hemos encontrado así la radio, la radio tremol, Tremolina, la hora Tremolina, que era la primera hora de este programa. Y cuando antes lo hemos puesto y hemos mencionado a Pablo Motos, a Rafael Martínez Simancas, que falleció de un cáncer hace unos meses. ¿no? Eh, nos hemos llevado algún,、uh, en fin, alguna emoción fuerte porque en alguna mesa de redacción, esa hora tremolina, hemos oído dos voces que ya no están con nosotros: la de Rafael Martínez Simancas y la de Mabel a l v e r o l a a la que recordamos con mucho cariño, también marchó por un cáncer. Y hemos encontrado fragmentos maravillosos y, y, y otros llenos de, de emoción y otros de los que recuerdan que el tiempo pasa y que la muerte nos espera a todos, ¿no? finalmente.、Eh, Y hemos encontrado un monólogo de Pablo Motos, que en aquella época hacía uno. Todos los días. Cada día. <risa>、eh, luego lo hicieron en televisión, empezó con una fuente en la tele. Pero el primer monólogo. De hecho, el primer,、eh, la primera temporada de l Club de la Comedia, muchísimos de los monólogos, yo casi me enfadaba porque decía, esto ya lo he escuchado, esto ya、claro. lo he escuchado. Pero es que Pablo estaba en, el, en esa primera etapa de l Club de la Comedia y fue la continuación, y es verdad que,、claro. que comenzó sí, sí. En, en el programa de Julia. Aquí empezó en el año 93, creo recordar. Y bueno, pues cada día, a las cuatro y pico, Pablo Motos hacía un monólogo. No falla un libro de plantas que te regaló la caja de ahorros. Exacto. ¿eh? Sí, el, el y la pinacoteca del Banco Hispanoamericano. Estos s o n muy gordos. Son muy buenos. Sí, sí, de papel muy bueno. Que esto viene muy bien para ponerlo encima de los zapatos para hacer peso cuando tienes que pegar las suelas. ¿Sabes? <risa> nunca <risa> sí,、no. Yo nunca he entendido por qué los zapateros no tienen en el taller libros bueno, de estos que son. ¿Cómo era de plantas? Sí. <risa> <risa> en fin, también hay un diccionario de inglés. Hay un diccionario. ¿Habla alguien inglés en la casa? No. Pero, ¿y si un día viene alguien y dice, y e s q u é haces? Bueno, pues todos los días era un tema, poníamos un tema encima de la, de la mesa y Pablo Motos hacía, pues todos los días, un monólogo. Luego Raquel Martos también estuvo con Pablo Motos ya cuando nos fueron de la radio.、Eh, estuviste en otra radio con él, me parece. Y bueno, y también fuisteis autores de grandes hits, Raquel. Alguno, sí, algún hit. El del tamallazo. <risa>、sí. Ahora que se vuelve a hablar del tamallazo, habría que escucharlo, eso. Por favor. Venga. El 9J. La la. 9J, a las 11 en punto, Tamayo llama a Verdes y le llama de un asunto. Su novia es concejala del Partido Popular. Mañana en la asamblea la voy a montar. 9J, media hora más tarde, la cosa empieza a estar que arde. Verdes a Tamayo le devuelve la llamada, le preparan a Simancas una gran putada. 9J, 11 y media p a s a d a Tamayo y Verdes hace otra llamada. Verdes a Tamayo. Bueno, ese rap hora, del medio... Tamayazo, creo, ¿recordás, Raquel? Que cuando lo escribisteis y lo cantasteis juntos, Pablo Motos y tú, tuvisteis mucho éxito y en Asamblea de Madrid más de uno lo memorizó y lo cantó. Lo c a n t a b a de memoria. Sí, en realidad lo cantábamos todo el equipo porque era un rap muy coral, estábamos todos en, en la mesa, cada uno tenía su estrofa, y el día que vino、eh, Simancas como invitado. Nos contaron además eso que en la Asamblea de Madrid lo cantaban y que, que tuvo mucho éxito. Le dimos sus estrofas. Entonces,、eh, hay un rap en el que <ríe> Rafa Silvancas canta: Me están preparando una gran putada. Y lo tiene que cantar él, que le echó mucha gracia y la verdad es que quedó muy divertido.、Eh, contábamos toda esa historia y también sirve para recordar, porque ahora s、sí, i se te ha perdido algún detalle.、Eh, se enfadaban los raperos con nosotros porque decían que no eran raps. Es verdad que no. Contábamos o cantábamos o medio hablábamos con música.、Eh, Las noticias de, de lo que iba sucediendo, y esto era un relato muy pormenorizado de aquel tamallazo.、Sí, sí. Que sepas que muchos oyentes se acuerdan, porque estoy viendo en Twitter ahora mismo Susana Conspiranoid diciendo, eh, José eh, ...José Francisco, diciendo, hombre, me acuerdo perfectamente de ese rap del, del tamallazo. Estamos consiguiendo, seguramente, Paco, eso que decías, ¿no? Recordar en aquella época. Dónde estábamos nosotros y qué estábamos haciendo, ¿no? Claro, y además tengo que decir que ese, ese Morning Show, ese No Somos Nadie, me parece que fue el mejor programa de mañanas que ha habido en la radio española. Anda. Muchas gracias. Casi、Ni、nada. Fue, que se s e p a、sí, Casi nada, es verdad. Muchas gracias. Porque además,、eh, Pac-Man lo que hace es no despreciar a la radio musical, que muchas veces se desprecia desde la radio convencional. Es que me、eh, parece que son dos cosas distintas, pero al final compiten por nuestro tiempo. Sí, señor. O sea, realmente están compitiendo por ese, ese mismo momento en el que tú vas a consumir publicidad. Con lo cual,、eh, realmente es exactamente lo mismo. Por cierto, dices en el libro que a la radio le salen enfermedades. Dices, por ejemplo, la tertuliangia, que es el abuso de las tertulias. Luego están los trincheromas, que es cuando se hacen dos bandos claros en la radio, los, ¿no? el, sí. el momento de las trincheras.、Um, y ahora dices que podemos estar cayendo en la Twitter dependencia o en la Facebook cosis.、Eh, la Twitter dependencia es dejar、eh, de lado el guión y, digamos que, entre comillas, improvisar. Esperando a que los oyentes te hagan el programa. Eso, Me encanta ese momento que dice en el libro,、eh, Paco. No es verdad. En todo caso, es de vagos que, pro, que, los, que los oyentes te hagan el programa de radio. Efectivamente. Cada vez que, estoy de acuerdo contigo. Yo también yo un, también estoy de acuerdo. A alguien de la radio decir, los programas los hacen los oyentes. Es una gran mentira. Los, bueno, los o programas es un, de radio, o es un gran vago. O es un gran vago. O una sí, gran vaga.、Sí. Pero los programas de radio lo hacen los de la radio. Sí. Aunque la gente colabora desinteresadamente y nos da muchas pistas. Y es muy bonito,、uh -huh. pero es un, digamos, un factor más, no es、eh, lo importante del programa. Igual que Pablo Motos arrancó en este programa haciendo un monólogo todos los días,、eh, también otras personas como Juan Carlos Ortega, que había empezado con Sardá en Radio Nacional una breve temporada, estuvo siete u ocho años con nosotros en Onda Cero, todos los días en el gabinete. Cuando arrancábamos el tema de gabinete, tras la explicación del informe, Juan Carlos Ortega ponía su punto de humor, su explicación, su particular visión, siempre con ese guiño humorístico, del tema en cuestión. Ahí va el de un día que hemos encontrado. Buenas tardes, señores. Vamos a iniciar la ruta turística. Me llamo Raúl, soy mendigo y voy a enseñarles la ciudad. Era el gabinete sobre los pobres, por cierto. Podrán ver el barrio de chabolas más antiguo de la ciudad, donde viven 11.000 indigentes. Pueden fotografiarlo si quieren. Fíjense ahora a su izquierda y verán uno de los contenedores de basuras más frecuentados por los mendigos de la capital. Lleva funcionando desde 1978. Saquen fotos, saquen fotos. Y observen bien ahora aquella esquina, porque verán a la famosa señora Remedios, la mendiga más antigua de nuestra ciudad. Tiene 89 años y es toda una institución. Esta boca de metro que están viendo a su derecha. Bueno, era Juan Carlos Ortega. Es esto de esto de se, meta, se emitía el 18 de noviembre del año 98. Era un gabinete sobre la pobreza, para qué sirven los pobres. Y como ven, el GAC nos escribió: Juan Carlos Ortega es una, era una ruta turística de indigentes por la ciudad. Y lo más curioso, quizá aquí, sería comentar cómo, hacía, cómo lo hacíamos en aquella época.、Eh, el, el mundo digital aún no, no existía, de modo que Juan Carlos Ortega hacía su grabación en casa, en su estudio doméstico, y por un mensajero nos llegaba la cinta a la radio un cuarto de hora antes de empezar. Por mensajero. O sea, no había aquello de que se enviaba un correo con el documento sonoro. Estás matando la magia de la radio. No, <risa>、sí. pero tú te imaginas. <risa> es verdad. Es que cuando lo, el otro día empezamos a darle un mensajero, venía un tío todos los días con el mono aquí y nos entregaba la, a veces en r a las seis de la tarde, cuando empezaba el gabinete, no había llegado el mensajero. ¡Ha llegado un mensajero de Ortega! No, se llamaba Juan Carlos. No, solo que hace un cuarto d í a lo he enviado. Y así hacíamos el programa. En, en realidad, ahora las nuevas, las nuevas tecnologías ayudan mucho, ¿no, Paco? Ayudan. Pero、eh, no me gusta cuando digamos, que todas las nuevas tecnologías sustituyen un poco lo casero. Lo que se hace digamos, en el momento,、eh, a veces se graba demasiado.、Eh, me gusta cuando la radio es un poquito casera, incluso a veces un poquito cutre. Pero, pero que se note que está hecho digamos, con intención. Eso es lo más importante. Eso es muy importante lo que dice Paco, porque, por ejemplo, antes que escuchábamos el rap、eh, y, y estamos todos, nos equivocamos, la letra no es como era y otro se traba y tal. Y yo creo que lo que le daba sensación de directo、uh -huh. era justo que no era perfecto, lo podíamos haber grabado y hacerlo perfecto. Yo creo que a veces、mm, buscar la perfección en la radio le quita、mm, mucha emoción, ¿no?、Uh -huh. Lo más importante siempre es el entusiasmo.、Eh, cuando escuchas.、Eh, a cualquier... Pero no se hace solo con entusiasmo, ¿eh? No, pero. El oyente percibe muchísimo cuando esa persona que le está hablando、eh, le transmite cierto entusiasmo en eso que está contando. A veces están contando cosas que no nos importan. Siempre pongo el ejemplo de Adrián Sens, que empieza a hablar de catedrales, que a mí me da igual. Pero tú le escuchas hablar y dices, y, y te quedarías horas escuchándole. O cuando habla Monegal de tele, que yo digo siempre, bueno, lo que me está contando me importa poco. Pero me encanta cómo lo cuenta, me encanta cómo、eh, se crea un mundo con sus propias palabras, con su propio lenguaje y hace que estemos todos a las 4 de la tarde esperando a ver qué dice Monegal. Y cuando dices que la radio mola, porque antes ya hemos hecho el título del libro, insisto, Radiografía Española. Yo creo que para los que sean amantes de la radio y muy adictos a la radio, les va a encantar, porque por generación、eh, seguro que van a reconocer en lo que escoge、eh, Paco Verasad muchas cosas que también le son propias.、Eh, les va a encantar este libro. Yo no sé cómo vas de ediciones, ¿es la primera todavía? Primera, primera. Primera, que no hace mucho que ha salido. Un mes no llega. Y tampoco es que te hayan hecho mucha promoción, ¿no? Es... Bueno,、eh, vamos ahí. Vamos ahí. Bueno, pero la, la verdad es que、eh, me gustaría mucho que le funcionara a este libro, porque tener un oyente de, en fin, de, de la adicción de Paco. Del mimo con el que trata la radio,、eh, yo no conozco a nadie más que a ti. Habrá alguno más, pero yo no Sí, no... seguro que hay. Lo que pasa es que luego no se ha puesto a escribir. ...ya,、eh... Bueno, sí, pero es que además te pones. O sea, primero conviertes tu casa en un almacén. Sí, bueno, mi cuarto. O tu cuarto. d、no no、a no podías No te han dejado expandirte como a l g a s No. Y luego escribe un libro. Y además, aquí hay cosas que si no las escribes tú, igual se hubieran perdido. Es que la gracia estaba en que no era un libro escrito por alguien que se dedica a la radio. Contando una historia de la radio.、Eh, la gracia está en que sea un oyente el que le diga a otros oyentes: Mira, me ha gustado esto, quiero comentarlo con vosotros. Ahí me parece que está la gracia del libro.、Eh, este hombre es un crack.、Eh, dice Ventura: Me identifico completamente con el fíchalo, pero tú no eres fichable, ¿no?、Eh, no, no sé. <risa> <risa> Habla de Luis del Olmo, claro que hablas de Luis del Olmo sí, y de Yaqui y a q u i e Gabilondo. Y además historias domésticas,、eh, y historias. No digo secretas, pero más o menos oscuras de todo el mundo también, ¿no? Que han、eh, ocurrido en la radio. Porque,、eh, digamos que Luis del Olmo tiene su libro, casi diría sus agiografías. Y luego te pones a mirar en la b i b l i o t e c a y dices, ahí va, pero, ¿y esto ocurrió? ¿Y esto se nos ha olvidado o lo hemos querido olvidar? ¿Mm? Y ves、eh, algunos momentos de, de por qué uno fichó o dejó de fichar, o cosas que ocurrieron en la radio, pues que, que digamos que se nos han olvidado, pero que cuando las volvemos a recordar decimos, anda, y yo no quería que se perdieran. Por cierto, p e r aquí dice un oyente, ¿por qué no nombráis a Herrera? Bueno, nombramos a Carlos Herrera las veces que haga falta. No hemos nombrado a casi nadie、de、prácticamente. Hecho, en el libro aparece realmente mucho. Vamos, acabo de nombrar ahora mismo a Iñaki y a, y a Luis del Olmo porque forman parte de la misma generación de un tiempo determinado de la radio española. No, un, no he nombrado a ninguno de los coetáneos. Hay una que... imagen que es muy divertida porque pone desde el año 81 y que habla de. Se puede leer Radio Miramar、eh, con las mañanas con Carlos Herrera, año 81, 82, no lo sé. La radio de la nueva generación, la voz de la nueva generación. Y ese era Carlos Herrera. Yo estaba allí. Lo sé. Haciendo la unidad móvil.、Eh, en realidad. A partir、Miramar. del 82. Fíjate. Y nos envían fotografías. Te voy a pasar ahora todo el montón de, de tweets y de mensajes que llegan para, para Radio Chips. Unos lo envían a Radio Chips, otro, otros a Pac-Man.、Uh, bueno, y nos envía en fotografía en Facebook un oyente un, bueno,、pues、una estantería en la que tiene un montón de cintas, cintas casetillo, de aquellas antiguas, cutres en efecto, y escrito a mano en, en el reverso, pues se ve lo que había guardado. ¿no? Pues que las pase a MP3. Y que las vaya pasando al blog. porque... O sea, en Radiochips, en tu blog, vas recogiendo lo que oyentes van enviando. Hay veces que sí que envían cosas y la verdad es que hace mucha ilusión. Y hay que decir que hay cosas que mandan por un motivo, pero que al final son interesantes por otro muy distinto. Raquel, que, que te dejamos. Que, que sé、dejáis. que tienes un poquito de prisa. Muchos... Pues un poquito sí, pero estoy encantada. Es que hablar de la radio, sabes que a los que trabajamos en la radio es lo que más nos gusta. m u c h s g a c i a s Un poco mal de la cabeza, pero nos gusta mucho, es verdad. Gracias, Raquel, por haberte quedado un ratito más.、A、Buenas、vosotros. tardes, hasta、Gracias. luego.、Eh, ¿Qué es lo que menos te gusta de nuestro programa? Te voy a hacer una auditoría en un minuto. Jaja. Ja. Lo que menos me gusta.、Wow. Lo que menos. Fíjate que. Te estoy haciendo una auditoría. ¿Qué tenemos que quitar? ¿O qué te molesta más? Fíjate que habré, habré enviado mails hablando de la auditoría para arriba, para abajo. Pues mira, me gustaría un poquito menos de, mes, de mesa de redacción y que recuperáis, por ejemplo, aquello del buzón.、Eh, esas, ¿Lo que hacía Rafael Martínez y Mancas? Sí. Que recuperáis el buzón y que en la primera hora, por ejemplo, pudieran intervenir los oyentes. No tanto por Twitter, sino que pudieran llamar. Porque hay veces. Pero hemos quedado que ellos no hacen el programa. No, no hacen el programa, lo hacéis vosotros. Pero. Podemos participar. Ah, no, sí. Y desde luego lo digo. digo en el buen sentido, que hay que trabajar nosotros,、aquí? no ellos.、Claro. Y los que estáis aquí, por supuesto. O、eh, sea, abrir por teléfonos. Por ejemplo, sí. Y si el que habla en ese momento no te interesa un... nada. Pues nada, se pasa a otro.、Yeah. Porque muchas veces、eh, en el gabinete al final、pues、te quedas un poco. Con ganas de intervención claro, ajena. Claro.、Yeah. Bueno, pues nada. Ha sido un placer tener. Después de tantísimos años como, como oyente, en un momento u otro de programa a Paco b e r a Sanz, y verle hoy convertido en doctor en química, porque cuando empezó a escuchar no s era un niño, doctor en química ahora en su laboratorio y demás, y además con un libro en el que cuenta una parte de nuestra historia que nos ha sentado muy bien a esa parte límbica de nuestro cerebro, ¿eh? ahí donde están todas las emociones, y también a radio que hemos oído como oyentes, a su lado, digamos. Porque también somos oyentes de radio los que hacemos radio. Claro. Radiografía española: La historia de la radio que mola. Me encantaría que tuviera éxito el libro, de verdad. Gracias, Paco. Gracias a ti y L. Gracias. <ríe> ¡Qué bonito!